por una ley de radiodifusión de la democracia. Se creará la figura de la Defensoría del Público con delegaciones en las provincias que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Coalición por una Radiodifusión Democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.